Thank <laughs> you. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda Que pase miedo entre cuatro paredes Decide que no moleste Si no se les trata así si Esto cambiaría Adelante, chi so anda son grilleti, tu so vivir en libertà, e son nadie lo entiende, quando integro è suo nome, spoi momento Hemos querido comenzar el programa de buscar Música con la música, como has podido comprobar, de Barricada, disco de 1992, Balas Blancas, el tema Oveja Negra. Es difícil decirlo, seguro que ya lo sabes, pero se te ponen los pelos de punta después de muchos años de andadura musical, después de muchos años de conciertos, de un montón de discos eh, que han sacado al mercado. En definitiva, que la banda referente Barricada nos dice adiós. Barricada anuncian su separación, darán un último concierto, coincidencias de la vida, el día de mi cumpleaños, el día 23 de noviembre, en el pabellón Anaitasuna de Iruña. La separación ha sido decisión de Bonnie, que iniciará un nuevo proyecto musical, Bonnie y Alfredo realizarán sendos comunicados eh, para anunciar dicha separación, sendos comunicados que ya los puedes leer en manerasdevivir.com, en la página de Barricada y en un montón de redes sociales. Así con este Recuerdo a Barricada comenzamos el programa de hoy de Úscal Música, recordándote también que el jueves 21 de noviembre, dos días antes del concierto, eh, haremos un programa especial dedicado a la banda, eh, un programa especial de hora y media en la cual intentaremos eh, ponerte todos los temas que bueno ha hecho Barricada durante toda esta trayectoria musical. Va a ser difícil, pero vamos a intentar pues eh, ponerte los más clásicos de esta banda. Dicho esta noticia, que seguro que ya pues la sabrás, que bueno es que ha ido corriendo de lado a lado, de sitio a sitio, de lugar a lugar. Vamos a comenzar el programa como es habitual cada jueves a Racha León. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Berriozar y Ratia. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía del 100.8 de la FM. Saludamos como cada jueves a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, a través de gusquiplaza.net, clicando, pinchando en el logotipo de la radio. Música 9 minutos que pasan de las 6 de la tarde estamos en jueves, primer jueves del mes 3 de octubre del 2013 y hemos empezado como lo dicho anteriormente con noticia triste, con uno de los clásicos de barricada, el tema titulado pues eh, más concretamente um, oveja negra de ese álbum de balas blancas del año 1992, pero tenemos mucha música tenemos a caótico, tenemos a vendetta, tendremos por aquí, esperemos vamos a tocar madera, que así sea, a eso de las 6 y media de la tarde en directo tenemos a la formación de Oñati, que acaba de publicar su Segundo larga duración Homo Omini Lupus. Estará por aquí por los estudios Iñaki e Íñigo para contarnos eh, pues la trayectoria musical de la banda, para contarnos eh, pues eh, cómo ha sido la realización de este disco, para contarnos un montón de cosas. Música Así que todo esto es lo que vamos a tener en el programa de hoy de Euskal Música y si os parece vamos a comenzar con una formación que ya lleva bastante tiempo en esto de la música una formación que ha acumulado una buena pila de discos a sus espaldas fruto por supuesto de las horas de composición efectuadas en el local de ensayo En junio del 2000 le pusieron el nombre de Caótico a la banda de estos jóvenes de Agurain que mantiene intacta su formación desde sus comienzos, pero su pegada ha subido un peldaño con este nuevo disco EH Kaling. Lo que vamos a escuchar, estos temas incluidos, lo dicho, en este octavo disco de reciente publicación de esta banda de Caótico, nos vamos con los temas Así es la vida y el tema Falta de Riego, corte 4 y corte 12 de este nuevo trabajo de la banda Caótico. Están sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es este octavo trabajo discográfico que lleva por título EH Calin, una banda caótica con su emisión punk y rockera que quiere pues revolucionar todos los rincones, canciones redondas, cortas y directas con las que ha mezclado y producido Jimmy T, Sociedad Alcohólica. Se nota, ¿no? Se nota esa producción del señor Jimmy T.S.A. ¡Suscríbete Caótico ha rodado a The Class la idea del título y se propone perturbar empezando por Euskal Herria al resto de la humanidad sin dilación alguna pues para hacer frente al orden mundial establecido y a todo ese horror nauseabundo que va dejando a su lado. La banda compuesta por Johnny a las voces, Xavi a la batería, Fonta abajo ya los coros, Aguayico a la guitarra ya los coros y Aguayo a la guitarra. La discografía de la banda Mundo Caótico en el 2001, Rasca y Pierde en el 2003, Directo en el 2005, Destino Escrito en el 2006, Adrenalina en el 2008, Reacción en el 2010, X en el 2011, ese pedazo concierto que dieron en vivo en la Astenagusia, y ahora regresan al panorama musical con este octavo trabajo discográfico EH Calin con temas como eh, pues acabas de escuchar Así es la vida, cuarto corte del álbum y Falta de Riego, corte 12 del álbum. Cambiamos de estilo musical de La Caña, nos vamos con Un poquito de parranda y nos vamos con lo que es El nuevo trabajo discográfico para Vendetta, el álbum Fuimos, Somos Y Seremos, Hacho, Gaur Etaviar, una banda que comenzó En el año 2007 de Surgidos Del Seno de Escalariac Y luego te cuento un poquito más, lo primero Es disfrutar de dos temas incluidos En este nuevo larga duración Los temas, la parranda y cuídate Música he parado ya nada el te quedas o vamos somos los pendejos perdidos somos los dueños de nuestro destino serenata de casa en casa por avenidas calles y clafas camaradas siga mis pasos y viene pasa aqui la banda nu date tú oh, oh, oh. esta tierra sangra demasiado dolor oh, oh, oh. devuélvenos la lluvia devuélvenos el sol de andar por las sombras fin del callejón cuídate y nos vemos al otro lado ¡Oh! devuélvenos la llama devuélvenos la luz te ¡Oh! vuelve aquel camino que separaste tú ¡Oh! esta tierra sangra demasiado dolor ¡Oh!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 No aquel camino que separaste tú Esta tierra sangra demasiado no Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol En el 2009 editaban su primer trabajo discográfico, un aclamado álbum debut, y ahora regresan al panorama musical, con este su segundo larga duración, Atzo, Gaur e Taviar. Fuimos, somos y seremos. Grabado más concretamente en el sótano por Iker Piedrafita, quien se encargó pues de tocar los teclados, Fumos, Somos y Seremos alberga 12 canciones, Time for Freedom, Botella de Ron, La Parranda, Udara Kogao Luziak, primer single elegido para presentar este nuevo larga duración, Cuídate, y Jen Lafite, Cerca del Mar, Kainak o Gaitalau y La Vida, quedado completado con pues los temas fuimos Somos y Seremos, tres pegadizos temas instrumentales. Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música a la espera de que, bueno, lleguen dos de los componentes de la formación Melanconia para que nos presenten su segundo larga duración. Mientras tanto, nos quedamos con una banda que acaba de publicar nuevo disco. Hablamos de la banda Sine, una banda que llega con un álbum que se hace llamar e un berri en un Egunsenti Berribatenvilla y es una formación que se formó en Berriz en la localidad vizcaína de Berriz durante los meses de invierno de 2005-2006 En el 2008, edita una primera maqueta con el título más que largo Eta galetzen naiz noragoazen beste mundu bat Ya decía yo que larga la eh, maqueta para presentar eh, esta banda. Con la citada maqueta pues grabaron en el 2010 el segundo eh, trabajo discográfico, un año fructífero para la banda. Luego llegaría en el 2012 este nuevo larga duración, una trayectoria musical Como puedes comprobar, bastante larga de esta banda para Unai, para Asier, para Joshua y para Alberto Este cuarteto, Sain, que pues acaban de publicar, lo dicho, este nuevo trabajo discográfico En el cual te puedes encontrar 11 temas editados bajo el sello de Vaga Viga Lo que vamos a escuchar son los temas Asala, cuarto corte del álbum Y el tema titulado Betico Andiquería Son ellos, son Sain <música> zone sure. Sain que edita su segundo álbum con el título Buscando un nuevo amanecer Sain en su segundo disco Pues refuerza especialmente cuatro pilares Las melodías, las guitarras, el rock pop Y el enfoque de las letras Los toques de punk de Sain Se ven disminudos Pero su presencia es vitalista Como se puede percibir en la canción betico Andy Kerian el Tema que estamos escuchando Música La banda compuesta por Unai Uribe, voz y guitarra, Asier Corme, guitarra y coros, Yoso Afroufe, a la batería y a los coros, y Alberto Sánchez, a la al bajo, perdón, y a los coros. Y hemos comenzado con la fuerza de Caótico, con su EH Kaling, hemos seguido con la música parrandera de Vendetta, con Fuimos, Somos y Seremos, y ahora vamos con este rock de Sain, dentro de su álbum, Egun Sentí, Berri Batem Villán. Y ahora, si te parece, vamos a escuchar eh, los primeros compases de uno de los temas del eh, nuevo trabajo discográfico para la formación eh, Malinconia El álbum se hace llamar Homo Omni Lupus Es el segundo trabajo discográfico que editan, y hay que decir que ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa de Buscal Música, tanto a Iñaki e Íñigo, que ha venido desde Oñati pues para presentarnos este, su nuevo larga duración. Comentarte también que Buscal Música lo puedes sintonizar, lo puedes volver a escuchar, tanto el sábado como el domingo, a la misma hora, entre Las seis y media de la tarde Y ahora sí que así, nos vamos con ellos Nos vamos con Malenconian Se mal desta campo anormal dago ate jokar bada tos yada zure poema aurkitzea Los compases de lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación, para Malenconia. Música El álbum Homo Omni Lupus Y en él pues te puedes encontrar 8 temas Entre ellos lo que escuchamos, el tema que abre lo que es Este nuevo trabajo discográfico Para hablar un poquito de la trayectoria musical De la banda, para hablar un poquito del disco Para hablar un poquito de todo eh, Tenemos a dos de los componentes de la banda A Iñaki Eñigo, a Racha buenas tardes A oh, Racha pa, león, eh, león. Para, eh, para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios De la banda, cuando se forma, cómo se forma Malenconian bueno pues eh, La banda se forma en el 2000 2002, y bueno, empezamos tres, eh, al principio tuvimos problemas para buja, buscar un, un bajista y luego pues, pues encontramos pues la formación clásica no y enseguida entró el grupo eh, el, un violín, o sea un violinista y nada, sacamos una maqueta en el 2004 que bueno, era un poco más pues, más pop, más tranquila, ¿no? más... Eh, eh, luego lo haremos, si ¿sí te parece es, un poquito más bien es. <risa> Pues nada, y luego... Eh, entró también Andoni En el piano uh -huh. Un poquito más tarde Y bueno Íñigo también entró En esa época eh, Al grupo Y bueno Ya luego vino la, El primer disco Y tal y uh -huh. Pero bueno Los comienzos Fueron un poco esos ¿no? O sea De la formación clásica Que luego un poco Fue a, al sexteto eh, Malenconia Nombre de la banda ¿Cómo surge este nombre Para la formación? ¿Tiene algún significado especial Para los componentes? Bueno Eso fue un poco Bueno eh, Claro eh, Quiero decir eh, Melancolía ¿no? eh, En euskera uh -huh. Entonces Pues como te, la intención era pues un poco música pop eh, tranquila así nostálgica uh -huh. eh, en esa época entonces eh, pues la palabra que nos vino a la cabeza un poco fue esa no eh, uh -huh. mallanconía entonces el eh, gusto el grupo quedó así y yo creo que bueno estamos a gusto <risa> con, con él <risa> Eh, ¿Los componentes de la banda venís de otras formaciones o es con Malenconia donde habéis que empezado en esto de la música, digámoslo así? Bueno, la verdad es que bueno tanto Iñaki como, como Robert, que son los dos únicos miembros que quedan de, de aquella formación que empezó Malenconia, Ellos vienen de, de, de otros proyectos de... Hacíais metal, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Cuentas, sí cuéntala sí, tú, sí. venga. Te dejo. Bueno, sí. Venimos de grupos más más cañeros, ¿no? De metal o heavy, ¿no? Al fin, al fin y al cabo... Uh -huh. Y, y, bueno, pero llegó un momento en que queríamos hacer algo más tranquilo, algo más eh, sosegado, ¿no? Demasiado, ¿no? Sí, Demasiado hubo un cambio más radical más. totalmente. ¿eh? Bueno, o sea, ahora el grupo va hacia una línea más extende, más eh, dinámica, más, eh, con más fuerza, ¿no? Pero uh -huh. pero al principio fue eso. Entonces, pues, luego eh, Ñigo y bueno, Alain también, bueno, son... Vienen de otro de otro estilo, ¿no? Más pop, más de Beatles y, bueno, ese sentido... De, sí, siempre hemos sido... Siempre nos ha gustado... Uh -huh. O sea, desde nuestros inicios, desde con nuestra primera guitarra ya empezamos a hacer pop, ¿no? Pop-rock o unas cosas... Nah, sí, uh -huh. pues he eh, influenciado también por grupos de los 60, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues sí que luego conocimos a estos chavales y... <risa> y, y sí, bueno, nos, nos hemos... Nos hemos juntado para seguir con este uh -huh. proyecto, que bueno, que ya llevamos unos cuantos años juntos, así que... Uh -huh. ¿Es difícil cambiar el metal a este estilo de música? ¿Se te hizo duro? Sí, eh, es bastante... Es que, claro, el cambio fue muy radical, entonces también la... la eh, O sea, a mí se me hizo duro en cierto sentido O sea, es un cambio radical Pero yo creo que a la gente se le hizo más duro Porque claro, toda la gente me conocía de, Bueno, a ti solo te gusta pues Grupos como Metallica eh, mm, Los claro. Heavys, Pantera, Sepultura los, y, y, y grupos más Cañeros aún Y claro, tirar unas cuantas camisetas ¡Ja, ¿eh? <risa> ja, Y luego, claro, de cam cambiar de eso a un pop tan tranquilo y así, la gente se quedó un poco flipada. Y bueno, al principio chocó el, el, el proyecto, ¿no? Pero luego la gente, al final, se queda con, con lo actual, ¿no? Entonces, los familiares, eh... los amigos, ya te dirían. Yo no. <risa> me, me, me dijeron, ya puedes entrar en casa. Eh? <risa> Estás bien, <en> la hostia. <risa> Eh, anteriormente a este disco tenéis una maqueta y un disco, comenzamos como hemos dicho anteriormente con esa maqueta, una maqueta con ritmos como os puedo como has dicho anteriormente, lentos, melancólicos. ¿Cómo surge un poco la edición de la maqueta, la tirada, la expectación que tuvo? Bueno, eh, la maqueta pues bueno, fue en el 2004 y se grabó bueno, en bueno, mi caserío y tal, todo muy muy casero y bueno la edición la verdad es que no me, no me acuerdo cuánto se sacó eh, de la maqueta pero bueno, la eh, o sea la, la acogida fue fue buena eh, pero claro eh, allí mismo yo creo que la acogida fue mejor en, es, eh, en esa época fuera de, de nuestro pueblo ...que Ente. el mismo pueblo... ...porque eh, nuestro pueblo se está acostumbrado... ...o en ese momento por lo menos... ...a una música más cañera, ¿no?... Uh -huh, ...entonces no, era o sea rompimos con todo un poco... ...entonces eh, la gente se le, o sea, se le hizo raro... ¿no? ...oír esa música... ...yo creo que pues por aquí... ...por Bilbao y por, uh -huh. por eh, San Sebastián... sí ...yo creo que la acogida fue mejor... Eh, ...que el propio pueblo... ...pero bueno... Eh, ...poco a poco la gente... Eh, ...como te iba diciendo... Uh -huh ha eh, cogido poco a poco, pues claro esto se hace eh, música más eh, tranquila y tal, y luego claro con, con el posteriormente con los demás discos también la cogido yo creo que eh, en el pueblo también la gente ha ido asimilándolo y, y cada vez les, les gusta más nuestra sí. nuestra música. Y luego llegaría el primer disco, Gascada, Kandakar y Kaitsa, que ya aceleráis un poquito más el ritmo, según he escuchado algún tema no tengo sí. todos, pero algunos sí, y es. ¿cómo ha sido un poco la elaboración del disco, ese cambio que habéis dado de un poquito melancólica un poquito ya más, digámoslo así, su de No, no, entre sí. comillas eso fue un poco pues eh, como te has hecho en el 2004 fue la maqueta y hasta el 2009 que salió el legascada car caiza fueron unos años en los que hubo muchos cambios ¿no? sí. que entró el piano ya pues, eh, bueno mmm, entre ellos también de parte de sí. arizal el mm -hmm. otro pero ya los miembros que de antes que estaban pues eh, pues tanto Iñaki como aitor como robert querían querían dar un poco un vuelco a la música sobre todo pues en directo y todo eso para Para transmitir un poquito más, pues estas canciones pues a lo mejor eran más pausadas, pero dentro de ese pop rock con influencias de grupos británicos, tal como Coldplay, Oasis o Travis, por ejemplo, eh, siguiendo esa, esa estela ¿no? de, de esos grupos, pero se quería, por ejemplo, subir los tempos de las canciones, sí. incluso meter un poquito más de distorsión, jugar con el piano, con los fondos y esa transición la verdad es que nos llevó nos llevó tiempo porque tuvimos que experimentar bastante fue súper divertido ¿eh? el probar y vamos a tocar esto tal lo otro lo que pasa que lleva tiempo entonces en el Legasca de Carrecaíza o sea, podíamos apreciar mmm, muchísimos arreglos en cuanto a porque en esa época es Claro, estábamos excitados con bueno, eso, en plan de joteamos un piano, tenemos un, un guitarrista que está ahí haciendo sus cositas <risa> tal, ¿no? sí. Eso es, en plan ya teníamos tres coristas, tal esto, lo otro, entonces pues sí que hay muchísimos estímulos de ese tipo, ¿no? Las canciones están bien, pero luego las cargamos muchísimo con, con arreglos. Eh, me va a saltar un poquito a este, en este disco en el Momentum Lupus eh, hemos tenido menos recursos porque bueno, ahora estamos funcionando como cuarteto sí. y aunque el violín sí que está grabado, pero sí que hemos tenido menos recursos y eso ha hecho que tengamos que eh, reinventarnos en ese sentido con menos cosas y pero ha sido un reto bastante bonito el tema de poder um, adornarlo todo de una manera más minimalista, ¿no? Como los salones de hoy en día, que antes hacer, había y hacer mucho sé. con poco, ¿no? eso, eso es, eso es. Y, y no meter 80 notas donde con igual a lo mejor con 15 ya está bien, ¿no? Meter tal y ese tipo de cosas sí, jugar con segundas voces tan, no sé qué dejarlo bonito como una ensalada ¿no? Sin, con 80 ingredientes probablemente el todo lo, lo bates y luego te la comes y está súper buena pero no te has dado cuenta de la especie esta que la has echado Y hemos hecho una ensalada pues con, con cinco o seis elementos básicos que a nosotros nos está gustando bastante y esperemos uh -huh. que el resto de la gente también. Eh, antes de hablar del segundo trabajo discográfico que presentáis, ¿qué diferencia encontráis entre los Malenconia de los inicios a los de este segundo trabajo? Un poquito la evolución que ha dado la banda desde los inicios hasta ahora. Claro, es que los componentes eh, han cambiado mucho en ese sentido. O sea, seguimos Robert y yo del, de la formación inicial y luego ha habido muchos cambios. Y en ese sentido claro, es, yo creo que siempre ha habido gente que ha venido, pues como comentábamos antes, gente de una música más eh, cañera y otros de una música mucho más eh, pues tranquila, ¿no? Entonces, ese siempre ha habido... Claro, eso se nota a la hora de componer también, porque igual nosotros hacíamos alguna canción que no encajaba ¿no? en el grupo tanto, porque al final, quieras o no, tus orígenes son unos y tiendes un poco a eso, ¿no? y bueno musicalmente decir eh, cada componente ha evolucionado eso sí eh, porque eh, llevamos años y pues técnicamente mejoras y luego también pues a nivel de grupo eh sí, el, de canciones, lo que es el saber el, hacer y el no esa es lo es. que, <ríe> no. sí, sí. que es el lo que es el saber hacer y saber eh encontrar lo que estás buscando ¿no? en plan a la hora de componer a la hora de todo ya sabemos perfectamente si va a ser con una idea bueno voy con una idea local pero sé que a este no le va a gustar a estos dos sé que sí ¿no? y eso también y cómo llegar a cómo consensuar todo eso no es eh, claro. los recursos para salir de una estrofa para entrar ¿no? en otra de una manera rompedora pues va podemos utilizar aquí el uh -huh. el tal el esto en mi mayor como se hizo en esa canción que tal no sea sé la manera de funcionar es mucho más fluida eh, la manera de entendernos no sí, y les conocemos de... más entonces al final uh -huh. más, uh -huh. más, eso más robados sí, más robado, sí. Eh, hablando ya de lo que es este segundo trabajo Homo ominis lupus eh, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación Pues el proceso de grabación bueno, este disco lo grabamos eh, entre diciembre del 2012 y, y enero de, de este año sí. del 2013 y lo grabamos en el estudio Ame de, de Mutricu con Ashula Rarizmendi y la verdad es que fui, fue súper súper rápido tal como teníamos en el planning que normalmente no suele ser así en plan de oh, tal batería abajo tal tal tal y Cada día y de hecho terminamos un día y medio antes de lo que teníamos pensado Ajá. es un poco uniéndolo con lo de antes no pues Ajá. ya fuimos ya con unas Simple unas ellass grabadas del de local sabemos exactamente lo que teníamos que grabar en cada sitio y pues hubo margen para la ¿no? para la producción en aquel momento no pero bueno lo hicimos súper bien cada uno lo llevó todo súper bien estudiado y luego tampoco es una cosa que bueno hemos grabado un poco lo que vaya lo que podemos representar en directo también no hemos grabado Ajá. aquí una no sé, cosas que luego no va a haber, ¿no? Que muchas veces pasa eso, igual el disco metes muchísimo los sobrecargas, pero luego en directo ahora, claro, somos cuatro y, y hay que hay que presentarlo debidamente. Y en ese sentido funcionamos como pues lo mejor que podíamos podíamos haberlo hecho. Luego sí que es cierto que en el tema de la mezcla y todo eso pues ya Ahí sale en plan el tema de, ¿no? De focus pues esto tal. Un día lo ves de una manera y claro, ya estás cansado también de tantas veces que lo has oído y sí que se nos alargó un poquito, pero bueno, llegó un punto en el que dijimos, "Mira, es que chavales, sí. esto está bien, esto está <risa> ¿no? suficiente." Sí, sí, sí, sí. ¿Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco o no sois gente de colaboraciones? Sí, bueno, eh, somos gente de... sí, sí, en el disco anterior, por ejemplo, sí. cantó una canción Aitor Uriarte, eh, es componente de sí. del, del, accent, sí. del sí. grupo de esto. Eh, sí que si sí quieres bueno en este disco hemos tenido colaboraciones pero igual no no como músicos uh -huh. no bueno eric subiría que ha sido componente de malcononia y sigue siendo aunque ahora no no vaya a tocar en directo a tocar el violín en todas las canciones eh, pero si no es una cosa que lo que es lo musical y lo, lo de las letras es uh -huh. nuestro sí que hemos tenido en eh, lo que es en el diseño con el lesurio ormazá que lo ha hecho ella lo que es el videoclip que lo ha hecho que Paramuro otro un chico que se dedica, un amigo nuestro que se dedica al cine, las fotos nos ha hecho Sergio Gil. Es una cosa que le hemos hecho entre amigos, En el estudio ha venido gente a echarnos una mano, pero lo que es lo que es la creación musical, tal sí, sí que sí, somos, no hemos sido es que no somos tampoco muy de venga, tata, una canción, Sí, el anterior disco lo que es yo, sí que sí que cantó una canción pero en esta musicalmente o sea ha sido cosa nuestra pues lo que ha comentado Eric eh, el violín pero nada más eh. bueno comentar que Iñaki es el autor de todas las letras del disco también que es el batería que tampoco eso es una cosa muy muy normal, ¿no? Como anécdota, que va, ¿vale? lo soy. Pero, <risa> sí, sí, sí. Hay un batería que hace letras ¿tá? Que hace todas las letras, o sea, Y nada, pues en ese sentido sí que lo sentimos como muy nuestro, ¿no? Sí, Todo, sí. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ahí vamos, eh, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De qué van un poquito las letras? Bueno, pues, eh, bueno como, como dice el título del disco, Momin Lupus, pues una frase de latín, ¿no? Que, de la antigua Roma y que quiere decir que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Eh, creemos que esa frase ese concepto tiene mucha actualidad ¿no? uh -huh. pero que se ha repetido a lo largo de la historia y muchos filósofos eh, lo han repetido y un poco queremos reflejar pues eh, pues el, el daño que ha hecho el ser humano a su propia especie ¿no? eh, las miserias humanas ¿no? el totalitarismo, el capitalismo, el racismo y todos estos ismos que, que al final han hecho tanto daño ¿no? uh -huh. y que creemos que el... Bueno, que el ser humano es la pandemia, ¿no?, del siglo 21 y que, que la, la única la única raza que merece ser aniquilada, ¿no?, la única especie, mejor dicho. Y, y, y claro, al final que, es que creemos que el, el hombre, el ser humano, se... En, en su día, no, no se bajó del árbol no que se cayó o sea. ¿El disco es un trabajo en conjunto? Me explico, al componer la música, al componer las letras de las canciones, las componéis juntos cada uno llega con algo en el estudio y luego, claro dais la vuelta Normalmente la primera idea parte de, de Robert que sí. es el que el, el cantante no y pues como los dos somos los que tocamos la guitarra, luego elaboramos la canción entre los dos, un poquito mm. ya es cuando empezamos a hacer los primeros arreglos al final es el que canta y yo me dedico un poco más al tema de los arreglos todo eso y, y luego ya empiezan eh, Iñaki y robert ya a todas estas melodías que robert crea que son que realmente no tienen letra pero bueno ya tienen unas unas sílabas tienen unas rimas ya por no por uh -huh. fonética que ya las, las está creando Iñaki es el que coge toda la idea general que se habla y Hace, pues mete una, un texto ahí que luego lo lees y dices que cabrón ¿no? <risa> Entonces, o sea, además es, es un trabajo súper difícil cuando, cuando el letrista no es el que va a cantar las canciones no uh -huh. porque tiene que pillar ya una melodía que ya está sí, hecha claro. tal todo eso y es cuando ya nos ponemos en marcha cuando hacemos ya con Alain ya en plan las pruebas tal, esto, lo otro y, y ya pues Sí, inmediatamente nos gusta empezar a tocar la canción Sí, ¿no? sí. el ritmo, la base, el bajo y la, la batería ¿no? O sea, que no, la, sabes, la base, la que base, no sí. se os quede ahí como dice alguno guardado antes de, de tocarla, ¿no? Llegar y tocarla Eso es, sí, eh, sí, sí. A, sí. Eh, Tengo una idea, venga, una estrofa tal vez. Vamos a tocarla, a ver qué nos sugiere A ver si eso eh, es, si es. queda ahí luego. Uh -huh. luego así hay cosas también que se han quedado ahí para la... Podríamos hacer otro disco, ¿no? Sí, sí Igual con, con las cosas que se han ido quedando <ríe> para, eh. Cuando volvemos a, sí, a casa, a casa sí. Vamos sí. a ponerlo así bueno, En ello, ¿no? Eso De los tres tres discos que habéis editado, maqueta y dos discos este es el disco, digámoslo así me parece a mí, ¿eh? ¿más maduro que habéis sacado hasta la fecha? Yo creo que sí, yo creo que además que hay una evolución ascendente y, y un cambio, yo creo a lo mejor y lo que tú dices, ¿no? es más maduro en el sentido de yo creo que está mejor grabado está la composición es mejor nosotros eh, tenemos una idea de lo que queremos hacer mucho más eh, trabajada Y las canciones, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Más directas, eh, el, luego en el directo también eso se, se ve reflejado, ¿no? Eh, son más crudas, las, como, así como las letras, eh, también la, la música, y yo creo que sí, que hemos madurado nosotros como como personas, obviamente también, como en los, el paso de los años, pero también eh, como músicos, ¿no? Eh, yo creo que esto, o sea, yo creo que... Pienso yo, y creo que Íñigo estará de acuerdo, supongo, que de la maqueta al disco hay un, eh, un salto en cuanto bueno musicalmente también, pero en cuanto a madurez eh, musical y también del primer disco al, al segundo también, yo creo. Sí. Eh, como decíais, también habéis editado un videoclip del segundo corte del álbum y para Rozza. Eh, contarnos un poquito la elaboración, cómo surge este disco, hoy este videoclip. Sí, bueno, eh, grabamos... Eh, pues aquí, pues en Alfaro, bueno, de cerca en la frontera entre no, la Navarra y La Rioja, eh, uh -huh. Fitero, Alfaro uh -huh. y tal, en un bueno, en especie de desierto, ahí queríamos grabar y también una fábrica abandonada de, de Arraset de cerca de, de, de Oñatí. Uh -huh y eso en esos dos sitios no y, claro, estuvimos ahí un día en el desierto pasando un calor impresionante y al final fue una experiencia muy bonita porque al final eh, estuvimos no solo los eh, integrantes del grupo sino también eh, pues gente que nos ayudó del pueblo, eh, colegas ¿no? y, y fue algo que nunca habíamos hecho como tal un, un videoclip porque el disco tiene un making of ¿no? en el estudio y tal pero claro no es lo mismo o sea realmente no tiene nada que ver no un eh, Un videoclip es mucho más, conlleva mucho más trabajo y en, en ese sentido quedamos muy a gusto con el, con el resultado final, ¿no? Eh, Eric es el protagonista, en este sentido, eh, el violinista, ¿no? El uh -huh. que hace la colaboración y, y es el protagonista del... ...del videoclip y yo creo que lo hace lo hace muy bien... ...y eso, al final es un poco... ...queremos que a ver, la gente que escuche el disco... Uh -huh. ...o sea, no solo que sea algo audio, audiovisual también... ¿no? ...no solo que entre por, por, por el bien. oído... ...sino también que sea algo visual... no ...y luego la gente que venga a los conciertos... ...pues tiene la ocasión también de vernos... ¿no? Uh -huh. ...pero el que no tiene la posibilidad o, de acercarse a nuestros eh, conciertos... ...pues tiene la posibilidad de vernos... ...bueno, en este sentido... Eh, solo a, a eric <risa> pero bueno es algo que también que entra por los ojos y que suele suele gustar uh -huh. eh, antes de seguir con la entrevista vamos a escuchar si os parece un tema del disco cuál os gustaría que la gente escuchase eh, bueno podríamos escucharque mmm, en el or sí. al día por ejemplo sí que uh -huh. si sí, la ven porque representa un poco también el cambio el cambio, ¿no? el cambio musical y, y todo esto no La que estamos manteniendo a Malenconia con la presentación de este su segundo trabajo discográfico como omini Lupus y ahora vamos a hablar, si os parece, un poquito eh, de los directos. Eh, contarnos un poco cómo han sido los conciertos que habéis dado hasta la fecha. Pues es un poco... Hemos empezado a conseguir lo que, lo que queríamos, ¿no? Que estas canciones, al ser más más dinámicas y también con esa formación clásica de, bueno, evidentemente, al, al restar eh, eh, instrumentos, O sea, los, los instrumentos que quedan tienen que representar todo uh -huh. eso, ¿no? Entonces, pues sí que el director sí que nos ha quedado más más guitarrero, más más intenso en ese sentido. También, bueno, lo que es la experiencia también de, de estos años, pues ya nos nos aporta esta seguridad a la hora de tocar, quiero decir que bueno que tampoco tenemos que estar tan pendientes de nuestro instrumento y eso pues al final hace que sea pues, visualmente para el espectador muchísimo más atractivo, ¿no? Eh, sí que es cierto que hemos estado bastante tiempo sin tocar preparando este este disco, pero bueno, estamos ya a finales de mayo tocamos un concierto ahí en nuestro pueblo para presentar ya lo que sea en las canciones, en julio ya Con, con el disco en la mano ya así que sí. tocamos otro ahora en septiembre ya llevamos también dos o tres y, y los directos la verdad es que sí que sí que están gustando bastante eh, eso es que nos dicen ¿no? sí. al <risa> sí, sí, final claro, bueno. la gente al principio con claro, la gente nota poco lo si sabe los temas uh -huh. y la gente por ejemplo con este tema que estamos escuchando se ha quedado bastante y tal Y a medida que vayan bueno, adquiriendo el disco o escuchando por internet o lo que sea, pues la gente también se o sea, asimilará más sí, a las ¿sí? canciones y al final eso también eh, repercute en el directo, que tengas mayor feedback con el público, ¿no? ¿sí? ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir todos los temas de este disco? ¿Vais a incluir algún tema de la maqueta, por ejemplo? Ahora mismo estamos... Eh, el repertorio que... Bueno, tampoco vamos a adelantar aquí. No sabemos, <risa> ya sabemos cómo sois. No. no, la historia es... Bueno, hasta ahora eh, sí que tenemos... Eh, estamos presentando el disco al completo. Las ocho canciones de Homo Minilupus sí. eh, las uh -huh. las tenemos preparadas las tenemos preparadas para tocar en directo. Y de hecho lo, lo hemos hecho. Sí que también en eh, las canciones de la maqueta de momento no hemos no las hemos tocado, pero bueno, ahí, ahí van a estar. Lo que pasa que el cambio musical sí que es se pasa mucho, ¿no? Ha pasado con muchas bandas, ¿no? Que, que los temas de los primeros discos, incluso los singles, que ya ahora igual no es el momento, ¿no? de Pero bueno, ahí está la posibilidad y el disco anterior de Legasca de Carrecaita sí que tocamos unas cuando cuatro cuatro, eh, sí. un, cuatro canciones uh -huh. así y luego tenemos también una canción que no se parece absolutamente nada es una versión nuestra de, de un, nuestra de una de nuestras propias canciones y, y siempre caer alguna versioncilla que otra también que siempre nos gusta sí, hacer ¿no? No, las, final, ¿no? ¿Podéis, podéis adelantarnos algo eh, si, queréis, si queréis no, no, no nos escuchará <ríe> o <nadie, ya>, que... <ríe> Es que está, nos está, las, es que ahora vamos a decir algo y luego habrá que aprendérsela. <risa> <risa> Hostia, esto de dijimos, pues esto es chungo de tocar y eso, a... eso es. no, el disco, bueno, el disco anterior eh vosotros tiene cuatro canciones en los directos, uh -huh. pero realmente están eh, están modificadas, ¿no? al, al ser seis antes con piano y violín y ahora cuatro, uh -huh. una formación clásica con a falta de esos instrumentos, pues al final quieras o no tienes que cambiar eh, la forma, o sea, quiero decir, eh, eh tienes que hacer eh, pues arreglos en ese uh -huh. sentido son diferentes, ¿no? una cantidad, por ejemplo, o sea, ha eh, cambiado un montón de en cuanto al ritmo y tal, pues eh, en, en vistas al, al directo, ¿no? Para uh -huh. Que sea más dinámica y tal y, uh -huh. y yo creo que merece la pena eh, pues, eh, como ha quedado, ¿no? eh, para uh -huh. el directo. ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco? ¿Es pronto? Sí, tenemos, bueno, tenemos unas poquitas ya que se pueden anunciar, estamos trabajando en ello <risa> eh, Sí, bueno, tocamos dentro de, dentro de dos semanas, el, el día 11, 11 de octubre, tocamos en Escoriaza, dentro sí. de la Feria de la Cerveza Eh, aprovecharemos este viaje de a, a Pamplona para, para cerrar algún conciertillo que, que teníamos ahí hablado No tenemos fecha puesta Pero bueno, es. en octubre, noviembre Sí que estaremos por aquí uh -huh. sí, sí. Si en... nos si, os iba a preguntar por eso A ver si sí. os acercáis por aquí ¿no? eso, sí, En un es, sitio es. conocido Que bueno, ya, ya, ya pondremos ya el... sí, sí, sí, sí, estamos en ello vamos a... De hecho vamos a salir de aquí vamos a cerrar el, el sí. trato pero bueno, tampoco... Pues entonces pues sí. lo no. si queréis, ¿eh? la, la, la fecha es la que nos falta Y luego bueno, sí que vamos a estar en Durango en la en el 8 n dentro sí, de la, la feria. feria la... Sí, sí. Eh, el día 5 de diciembre, así sí que bueno, nos dijeron hace una semana o así que, uh -huh. que tendríamos un hueco allí y mira, pues al final uh -huh. sí que nos hace ahí, ¿no? ilusión sí, también. Es una sí. es una escapada del sí, sí, sí, anterior sí, sí, sí, disco sí. también estuvimos sí. y en este sentido uh -huh. Fue una experiencia positiva Y en este vamos a estar y además vamos a tocar ¿no? En la OCHNA mm, Entonces es un poco pues lo que queremos ¿no? eh, Sí, cual... además que va mucha gente a la Feria de Durango y... Eso, es, es poner... un buen escaparate sí. o sea Toda la música vasca ahí suele estar mm. eh, De los ocho temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local O en el estudio de grabación? Mm, pues yo me quedaría con Con la primera, con Fahrenheit ¿no? Porque todavía hoy es el día que me acuerdo cuál o sea aquel primer día cuando estábamos componiendo el, el riff ese que con el que empieza ¿no? el mm. y en plan es a lo mejor también la canción que más más tiempo le hemos dedicado porque bueno pues fue un poco de las primeras que, sí, que salió sí. ¿no? Mm. que empezamos entonces pues Por estadística, le dedicas más tiempo, ¿no? Luego sí que... Por, eso, por algo esta primera también. <risa> sí, es el single. Sí, es, sí, es el que más está sí, escuchando. Yo todo... Como quieres igual a todos los hijos, pero no al... ¿no? Sí. Pero bueno, yo... Sí que... Bueno, yo creo que con, a esta sí que sí que la hemos mimado de una manera sí, sí. especial. Sí, porque bueno, porque lleva más tiempo entre nosotros y, y, y al final muchas tardes que... Sí. Que al principio, ojo, es que es una mierda esta. <risa> luego quedamos el jueves y, guau, tenemos un temazo, tío, y, tal, y el lunes otra vez, o sea, Entonces igual, a lo mejor por eso yo sí que me... A mí en el sentido se me hace difícil elegir una, ¿no? Es lo que ha dicho, es como los hijos que se uh -huh. hace difícil, ¿no? Que mojar, ¿eh? Pero si sí, y me mojo, me mojo. <risa> Pero yo elegiría porque yo creo que poca gente lo elegiría, pues en ese sentido elegiría pues por eso mismo no efisiva, porque es quizás la un poco diferente el ritmo ternario y tal. Sí, eso entonces es. es un poco eh es un poco el, el, el tema ya, que se sale un poco hace, del el tema que más se sale el grupo, no eh, Eso es, eso es. Y claro, igual cuesta más eh, escucharlo, ¿no? Pero uh -huh. por eso yo creo que hay que darle un, también una oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo elegiría sí. diría que, sí. uh -huh. sí, el que más tiene pues, igual esa onda de acordes menores, de melodías igual de, ¿no? que las terminaciones y todo eso, o se representa un poco la agonía de Nagasaki, Hiroshima y uh -huh. todo esto, ¿no? Entonces, sí que sí que, sí que es verdad que Lo, lo he explicado bien, ¿eh? <risa> ¿eh? ¿Qué ha sido para Malenconia lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Pues, bueno, lo mejor yo creo que son son todos los recuerdos de... Es que tampoco son los discos, ¿no? Quiero decir mm. que vale guay, ¿no? Está súper está bien que, que tengas entre manos un, un, un trabajo y ese momento en el que hemos recibido también este homo mini lupus y dices, joder, qué bien, ¿no? Este momento, mm. pero realmente luego... ...te das cuenta de que una vez que pasa el tiempo... ...te quedas con las experiencias... ...de cuando fuimos a tocar rayita no sé qué... ...este concierto, tal, o cuando... ...o sea, cuando conoces a sí, gente, tal... ...todo eso, ¿no? Son las experiencias... ...que, que te aporta en el, el andar... En, ...en este mundillo, ¿no? Cualquiera que... ...que haya tenido la suerte de formar parte... ...de un grupo, es que... ...al final yo creo que va, va a responder eso... ...es toda la gente que conoces... Sí, eh, todos ¿no? los sitios, que vas aquí a cenar hoy, tal, no sé qué... Tal, ...y es lo que te nos gusta hacer... ...y así... Y, Y lo peor yo diría pues un poco cuando cuando uno eh, sí que nos ha pasado, ¿no? Que alguno de los miembros de, del grupo pues pues que por por, sí, bueno, que Dios, por lo que sea haya tenido que dejar la banda, sí. pues igual por cuestiones laborales o porque bueno, pues uh -huh. me llevo, ahora ahora se lleva mucho esto de, de chavales, lo siento, pero me tengo que ir a, a vivir a otro sitio, aquí no hay nada. Por ese tipo de cosas y sí, sí que te da sí que te da pena, ¿no? Porque al final vale, sigues manteniendo la amistad y tal, pero bueno, sabes que no Que vas a ir al local, no todas las tardes, que tampoco vamos todos los días, pero sí cada dos días que solemos ir y ya esa familia notas que como que se rompe un poco, ¿no? Uh -huh, sí. Y esos son los momentos en los que pero, te da... Bueno, luego eso también es, es un... yo diría lo mismo, estoy de acuerdo que lo peor es cuando un, un... o sea, uno del grupo tiene que dejarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que eso también tiene pues otra... O sea, otro modo de ver, ¿no? En el sentido de que entra otro. Entonces, claro, conoces también a esa persona que ha entrado. Por ejemplo, cuando entró Íñigo, pues... Claro, dejó a Aritz en ese sentido, pues te da pena porque lo, lo dejó, ¿no? Pero ha entrado Ñigo, también le conoces y vives experiencias con otra persona también, entonces es enriquecedor, ¿no? O sea, tiene su la, lado eh, negativo y su lado positivo sí. también. ¿El disco ha sido autoproducido por vosotros? Eh, ¿Lo habéis llevado a alguna casa discográfica? ¿No habéis tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Estáis a gusto así? Sí, pues la verdad, eh, con el disco anterior eh, eh, sí que tanteamos esta posibilidad, ¿no? Pero bueno luego decidimos que bueno que, que bueno lo queríamos queríamos ser un poco nosotros los que gestionáramos todo eso no en cierta medida sí que con, con discos gorde aquí de pamplona eh, hicimos ahí un acuerdo para que para el tema de promoción y de distribución que sí que, que sí que nos interesaba pues eso no por lo menos que estábamos orgullosos de nuestro trabajo y que queríamos que bueno que eso tuviese una ¿no? pero no bueno, es una, una repercusión o un, ¿no? la salida si sí, una salida Pero bueno, eh, en este disco hemos tomado la misma decisión, eh, sí que hemos sí que hemos tanteado el tema, sí que hemos eh, mantenido contacto durante pues eso, un mes y pico con uh -huh. varias casas discográficas y eso, pero bueno, el tema está como está, ¿no? En plan, sí. o sea, a ver, o sea, nosotros no, no buscamos hacernos de oro, nada más, o sea, no, no es esa la historia. <risas> sí, de plata o de... ¿no? de bronce, ya está, lo okay, La cosa es que, bueno, también... Eh, ...sí que queríamos que, bueno... ...al final es una cosa nuestra... ...que lo hemos gestionado... ...lo hemos subvencionado entre uh -huh. nosotros con... ...¿no? O sea... Sí, es, sí, sí. Sí. ...entonces también queríamos que... ...o sea, todo lo que obtenemos de, de la venta de estos discos... ...pues que fuese para nosotros... Uh -huh. ...para invertirlo en el siguiente... ...vamos a decir que tampoco para comprarnos barcos y frontones... ...o sea, ¿no? <risa> no o sea, quiere decir <risa> que... gestión bueno, ...sí, eso, eso es, uh -huh. o sea... ...creemos en esta idea, ¿no? Y entonces... Sí que, hemos, eh, sí que echamos mano de ayuda para promoción y todo esto porque, porque creemos que eso es un proceso natural al final si la gente escucha esto tendremos ocasión de, de llegar a más sitios de tocar en más sitios y todo eso pero bueno, eso es. siempre con nuestra cajita de discos en la mano termina el concierto y ahí no ha terminado todo vamos, y opa chavales, con la cajita <risa> sudada pues tal, este, tal, no sé qué, esto, lo otro y, y queremos llegar así esta manera de funcionar al final te implica ¿no? un trabajo extra, pero bueno, sabemos lo que hay porque hemos hecho sí. lo hemos hecho con la anterioridad y bueno, eso seguiremos haciéndolas así. Pero es mucho bueno. más mejor, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Más cercana, digamos, ¿no? al público esta forma de hacerlo. Sí, es luego para nosotros ha sido muy cómodo así y, y, y bueno, pues eso, es que al final es eso, o se supone más trabajo, pero luego realmente, mm -hmm. ¿no? El, el beneficio ya no económico, sino el hecho de que, pues, sabes que yo también tengo el disco anterior y tal y sí, que, es que es. yo creo que joder, sí, sí, ya me acuerdo de ti, que tú tú solías venir en la gira anterior y tal y Eso, claro, eso, al final, eso es lo, de, lo que hemos comentado. Desde las cosas positivas, pues entra no solo las experiencias eh, que vive el grupo como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, sino también con la gente, ¿no? Eh, la gente que te comenta, pues, eh, me gusta esta canción, es la que más me gusta o esta, no sé qué. Claro, entonces tú ves que realmente, eh, o sea, ha escuchado las canciones, claro. ¿no? O te puede, puedes decir, está bien, o me ha mucho, pero claro, no sabes si te lo dice por tal, pero si te dice, pues, esta canción tal, me gusta, porque tal y cual, te quedas, pues, al final sí, es una satisfacción, sí. ¿no? Eh, uh -huh. Que la gente no solo que escuche tu trabajo, sino que eh, además le guste, ¿no? O sea, uh -huh. en sentido, es más cercano esta forma de trabajar, ¿no? Eh, ¿Qué es Malenconia para Malenconia? Pues Malenconia para nosotros, bueno, para, para mí, desde luego es mi... Al final, to, en, todo esto de... Bueno, hablo de mí, luego tú... Decís. Sí, sí, sí, <risa> sí <tampoco>. <risa> <risa> Al final, llevo muchísimos años en esto, ¿no? Desde pequeño que empecé a estudiar música, pues con la trompeta, tal, luego con la guitarra, luego en, con el piano, todo esto. Al final, en diferentes y sentí simplemente sitio sí, sí. De, pues en la banda musical haciendo versiones tal no se sé queda haciendo música para por ordenador para, para cortos para campañas publicitarias, quiero decir que muchísimas cosas no pero este es el proyecto que me que me atrapó y que, que, que hoy en día o sea, llevo ocho años con vosotros sí. también quiero decir que al final es el, es el proyecto central no uh -huh que al final es como estoy haciendo cosas, pero luego me vuelvo a lo, a donde estoy, ¿no? Es, o sea, yo diría que es mi casa, uh -huh. es donde, ¿no? Por mucho que... ¡Qué pelotera soy! Sí. ¿eh? <risa> no, no pero sí, sí, sí, sí. Es, yo también es donde... estoy de acuerdo con lo que dice, al final es lo que comenta, y un poco también, para mí, en este sentido, es un poco también una forma de, de expresión, ¿no? O sea, es, quiero decir, es crear, ¿no? Crear arte, la música es arte, entonces... Eh, es una forma de expresarse de, de sacar tus sentimientos tu forma de pensar tú bueno sacar todo tu interior no uh -huh. y en ese sentido yo creo que todos nos, nos sentimos un poco realizados en ese sentido uh -huh. pues porque al final el que escribe pues de Utiliza esa forma de artística para, para expresarse. Nosotros la música, eh, pues otro pintará. Pues yo creo que en mayor o menor medida toda la gente hace cosas artísticas o cosas creativas, ¿no? quizás no artísticas o no, bueno, sí, y creativas ¿no? a lo largo del día. Entonces en nosotros nos ocupa mucho tiempo eh, nuestra, nuestra ocupación. Eh, musical, ¿no? Entonces eh, en ese sentido estamos eh, satisfechos con lo, con lo que creemos eh, ¿Cuáles son los sueños de Malenconia? A largo plazo eh, ya tenéis unos años por delante, pero... Bueno, nosotros al final eh, somos ambiciosos en el sentido de que, bueno, queremos que que este disco se escuche ¿no? que uh -huh. tengamos la oportunidad de tocar en, en muchísimos sitios sí. y que tengamos la, la oportunidad de, de seguir eh, ¿no? compartiendo uh -huh. viviendo experiencias esas experiencias de, la que, de las que hablábamos antes que es al final con lo que te quedas ¿no? sí, sí, sí. Eh, el objetivo es, es, ese, es ese, seguir disfrutando también ¿no? o sea sí. es decir eh, al final es lo que nos gusta y o sea primero tiene que, tienes que que disfrutar tú para que la gente disfrute, ¿no? El, el Otro de los objetivos es que la gente disfrute con lo que hacemos, ¿no? Pero al ser, eh, o sea, lo que no puede ser es que tú hagas una cosa que no te guste para, para que la gente guste, porque normalmente si tú si a ti no te gusta, si tú, por ejemplo, eh, a la hora de grabar un disco en el escenario no disfrutas y la gente ve que no, no lo sientes o que no lo disfrutas tampoco vas eh, no lo vas a sentir y no lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces el sentido es disfrutar y hacer disfrutar a los demás, ¿no? eh, los demás componentes de la banda son Son eh, Robert Ferreiro que es el cantante y el toca la guitarra también y y Alain Antón que toca el bajo. Eh, ¿algún sitio donde se pueda conseguir el disco, dónde lo habéis eh, dónde lo habéis dejado? Pues ahora mismo, bueno, estamos en el, primer, en el primer las primeras semanitas ahora de promoción eso, y estamos, eso. o sea, lo tenemos en los puntos de venta habituales de de Oñati, o sea, vamos. Pero bueno, eh, pues eso durante la siguiente semana sí que iremos enviándolo a los a los puntos típicos de venta y sí. también, bueno, también estamos recibiendo peticiones de en nuestra página de Facebook de en plan pues alguno que se quiera adelantar ese eh, y tal, o, o igual <risa> pues el otro día, ¿no? Pues un chico de Zaragoza que en su día escuchó esto, tal, que vive allí y tal, y eh, sí que sí que estamos enviando discos también sí. a nuestra dirección, tal, no sé qué, y, uh -huh. y lo hacemos también. Quiero decir que en ese sentido, o sea, eso me refería con el tema de, se supone más trabajo, pero pero luego te sientes muchísimo más realizado, ¿no? Uh -huh. Vas al estanco, te pillas el sobre, tal, el sello, <risas> le pones, tal, pim, pam, pum, el código postal, Zaragoza, tal, no sé qué, vas pero luego oh. cuando... ¿No? Sí, es sí, sí, satisfacción. Y luego normal, también, claro, sí. eh, vamos a ponerlo también en la des en descarga y tal, es Eso, una es. forma de trabajar que eh, también eh, hicimos en el primer disco y claro, para la gente que quiera escucharlo por internet también tienen la opción, pero siempre hemos cuidado bastante eh, el formato físico, ¿no? O sea, tanto la maqueta como los dos discos, pues el, tanto como las letras, eh, el librillo y tal pues siempre nos ha parecido que hay que hacerlo con gusto y con mimo ¿no? guardar una estética y porque hay, creemos que hay gente que todavía gente romántica que cree en el formato físico o nosotros por lo menos somos así entonces eh, creemos que hay gente bueno de hecho bueno, eh, gente que nos ha comentado no que a mí me gusta ver las letras o tal pues entonces eh, realmente eh, está dedicado a ellos no sí. quiere decir eh, va para esa sí, gente sí, sí. ¿no? Eh, para que sean pocas eh, pocas personas pues que realmente lo puedan eh, sentir no bueno todo car eh, donde discute. esté un formato físico que se quite un, MP, un mp3 <ríe> es eso. Eh, algo que me haya dejado ya para terminar con la entrevista pues nada más es que ha sido súper completa la verdad. <ríe> sí, sí, no. lo único eso que bueno que estamos poniendo en marcha nuestra página web que bueno que es donde pondremos todo lo que todo lo que tenemos todo lo que llevamos en los bolsillos estará ahí eh, y bueno que mientras tanto en nuestra página de facebook que nos buscáis como malncia y ahí es donde pondremos las próximas hasta actualizar aquello pues es donde sí, sí, sí. ponemos las próximas fechas de conciertos eh, vídeos fotos todo este tipo de cosas ¿no? que para que bueno, nos estáis oyendo, pero más bueno, para que veáis quiénes somos y todo <risa> eso. Es, es. eso es. Sí, sí, sí, sí. entonces pues ya estaremos en contacto con toda la gente. Pues, Inaki Iñigo, gracias, es que Recasco por Orenido. Gracias ah, a vosotros. A eh, vosotros. suerte con el disco y nos vamos con el tema diferente, ¿no? El que el Fisio A, séptimo corte del disco. Eso es, eso, eso. es. Pues, Inaki, Iñigo, es que Recasco, gracias y suerte con el disco y suerte con la andadura musical de Melancolía. Vale, Recasco, muchas gracias. los componentes de Malenconia más concretamente con Íñigo e Iñaki segundo trabajo discográfico Homo Omni Lupus y en el cual te puedes encontrar ocho temas, entre ellos este que eh, estamos escuchando y que lo han presentado ellos mismos eh, Fisio A, séptimo corte del álbum bien hablaban en la entrevista ha habido una evolución importante la de la de la formación malenconia que sigue siendo ascendente y si tiene que dar uno o dos pasos atrás es para tomar impulso y reaparecer con más fuerza con más vigor que nunca comenzaron con una primera maqueta continuaron con su primer larga duración soy soy ahora nos llegan con este nuevo trabajo discográfico con ocho canciones que componen el disco más espontáneas y descarnadas que nunca, hecho que se ve plasmado en sus directos y ya has podido pues, eh, disfrutarlos porque ya han hecho varios de ellos. La gira va a continuar y como bien eh, también nos han comentado en la entrevista, pues están cerrando algún bolo por aquí por Iruña que esperemos que lo cierren por completo. Homo hominis lupus El segundo trabajo discográfico Para este cuarteto Que comenzó como hemos escuchado también en la entrevista Como sexteto Pero ahora que pues eh, Se ha visto reducido En dos personas que continuamos compartiendo contigo más música la sintonía de berozzar y gracia la sintonía del 10.8 de la fm y si nos escucha sin internet ya sabes que lo estamos haciendo también a través deegu y clicando en el logotipo de la radio y también recordarte que este tu programa lo puedes volver a sintonizar lo puedes volver a escuchar el fin de semana tanto el sábado como el domingo entre las 6 y las 7 y de la tarde misma hora que lo realizamos en directo el jueves Vamos a dejar un poquito para disfrutar estos últimos compases de la canción de Malenconia y después de ella nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años en el panorama musical y que hace aproximadamente un año editaban su nuevo larga duración como son GATIDU Pero no he dicho, nos quedamos escuchando estos últimos compases de este tema de Malenconia Estamos en Twitter, arroba euskalmusica barra baja ir Let's yeah. see. Yeah. de Gatins unando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico Saspi Cantoyetan, el tema run, run catchy, ¿eh? Tema que también tiene por ahí un videoclip que está rondando por eh, las eh, plataformas, eh, ya sabes, de internet. Una banda que nace pues de una idea iniciada por los músicos Alex Sarduy y Aymar Arejita, Miquel Caballero y Casca Salazar se les unirán para que el proyecto de la banda de Gernica tomase cuerpo. Eso ocurrió hace 10 años, en 2002 por lo que Gatibu celebra su décimo aniversario el año pasado celebraba su décimo aniversario a raíz de disco cada dos años Este es su quinto larga duración y ahí está el ex componente de Exquisu, Alex Sarduy, que como te comentaba anteriormente que junto a Gaiska, mikel y Aymar regresan al panorama musical con este Shaspi Cantoyetan Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final suba, suba. en este jueves eh, 3 de octubre del 2013. Si nos escuchas en directo, sábado 5, domingo 6 de octubre del 2013. Si nos escuchas en redifusión, en reggae, en repetición, eso sí, a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde. Y nos vamos a quedar con otro de los temas de Gacibu. Nos vamos a ir hasta el tercer, hasta el tercer corte, lo diré. Con el tema Pausubat Atxera Con Gatibu te decimos adiós No antes recordarte que hemos escuchado a Caótico A Vendetta Assain Han estado por aquí Iñaki e Íñigo De la formación Malenconia Para presentarnos su segundo larga duración Y ahora acabamos el programa Con esta banda Con Gatibu y este Saspi Cantoyetan Volvemos la semana que viene A pasarlo bien Y a disfrutar de la música local Hasta la semana que viene Agur Gatibu u E daugazik nire hamlet ti que esskauue